El resultado de esa de esa circunstancia era que el mercado de las telecomunicaciones se concentraba eh, mucho eh, se quitaba del medio a una compañía que tenía eh, acceso que, que brindaba acceso casi nacional a los servicios de, de, de internet y por lo tanto constituía un riesgo para la competencia en el mercado en cuestión